¡Buf! ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué calor! Estamos en plena ola de calor. Una temperatura muy alta. Pero aquí estoy, grabando otra lección de español para que aprendas otra expresión, para que mejores tu comprensión oral y para que practiques hablando. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net, la lección de hoy tiene mandanga. ¿No sabes qué significa tiene mandanga? Pues no te preocupes, porque eso es lo que vas a aprender hoy, mandanga. En esta lección te voy a explicar qué significa esta palabra y tú practicarás con ella tiene varios significados, dependiendo del contexto, así que escucha atentamente y utiliza la repetición. He creado esta lección por un mensaje que me ha enviado Ioan por correo electrónico desde Rumanía. Mandanga y el verbo tener. La palabra mandanga se suele utilizar con el verbo tener. Se suele decir, tiene mandanga. Repite la frase después de mí. Tiene mandanga. Es especialmente importante la entonación. Fíjate bien y repite otra vez. Tiene mandanga. Esta es una expresión bastante corta. Solo tiene dos palabras. La primera palabra de la expresión tener mandanga es el verbo tener. Creo que no es necesario que te explique qué significa el verbo tener. Es un verbo bastante básico del español. El verbo tener significa poseer. Generalmente se usa para mmm, decir que alguien es el dueño de algo. También mmm, se puede usar para decir que algo o alguien posee una característica determinada. Algunas frases de ejemplo. Repítelas después de mí para practicar. Jorge tiene un coche rojo. El perro tiene el pelo largo. La casa tiene piscina. Estupendo. La segunda palabra de la expresión tener mandanga es mandanga. Estoy casi seguro de que no conoces esta palabra. Es normal, es una palabra bastante rara. Esta palabra generalmente solo se utiliza con la expresión tener mandanga. Así que si no conoces la expresión, no conocerás la palabra. La palabra mandanga puede tener varios significados. Primero te los voy a explicar un poco rápido, no te preocupes. Después eh, practicaremos más despacio con algunos ejemplos y pequeñas historias. De esta forma podrás aprenderlos correctamente. El primer significado de mandanga es el siguiente. Mandanga es una cosa molesta algo desagradable. Por ejemplo, puedes decir una frase como Trabajar en esta empresa es una mandanga. Quieres decir que trabajar en esa empresa es desagradable, que es molesto. A lo mejor es un trabajo muy duro. A lo mejor la empresa no trata bien a los empleados o a lo mejor el trabajo es Aburrido. Por algún motivo, trabajar allí es una mandanga. Es algo desagradable. Este es el significado más habitual. Repite la frase después de mí para practicar. Trabajar en esta empresa es una mandanga. Otro significado de la palabra mandanga Es una tontería. Algo que dice una persona y mmm, no tiene sentido. Es absurdo. Cuando alguien dice algo absurdo, sin sentido, puedes decir, no digas mandangas. Repite la frase después de mí. No digas mandangas. La palabra mandanga puede tener otros dos significados. Uno de ellos está relacionado con la forma de ser de las personas. Hay un tipo de personas que se toman la vida con mucho relax, que viven despacio, con mucha calma. Son personas que viven con una tranquilidad muy grande. Cuando una persona vive con esta filosofía con excesiva tranquilidad, podemos decir que tiene mandanga. Tarda mucho en hacer las cosas, siempre aplaza todo. Esa persona no se pone nerviosa nunca. Por último, un significado relacionado con las drogas. Mandanga es una palabra que se puede utilizar para hablar de una droga muy conocida, la mandanga es la marihuana. Seguro que alguna vez has oído hablar de la marihuana. Es una droga bastante popular. Bien, ya te he explicado varios significados de la palabra mandanga. Ahora vas a aprenderlos mejor gracias a algunas historias. Estas historias te permitirán aprender los diferentes significados en contexto. Antes de empezar con las historias, te recuerdo que, si te gustan estas lecciones de español, en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks para aprender español. Estos audiobooks tienen lecciones en formato MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. De esta forma podrás llevarlas a todas partes, aunque no tengas conexión a Internet ideal si tienes que ir de vacaciones. Puedes descargar las lecciones del podcast, el audiobook, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos para aprender español. Todos te ayudarán a mejorar tu español y a mí me ayudarán a seguir creando lecciones y a mantener este sitio web libre de publicidad. En la web tienes más información sobre ellos y, Si tienes dudas, envíame un mensaje. Intentaré responder lo antes posible. Pequeñas historias que tienen mandanga. Voy a contarte algunas pequeñas historias para que aprendas a utilizar mejor la palabra mandanga en español. Ya has visto que tiene cuatro significados y que se puede utilizar con cualquiera de ellos. Vamos a empezar con el primer significado. ¿recuerdas cuál era? Una mandanga puede ser algo desagradable, algo molesto o pesado, algo que no te gusta por algún motivo. Escucha atentamente esta historia para escuchar la palabra en contexto. Imagina a un grupo de amigos que han ido de vacaciones. Todos los años estos amigos eligen un lugar y van juntos a visitarlo. Este grupo de amigos ya ha hecho muchos viajes, así que tienen cientos de anécdotas que contar. Una de estas anécdotas le ocurre a Isabel, una de las personas del grupo. ¿Cuál es la anécdota? Cada vez que el grupo vuelve de vacaciones, a Isabel le ocurre algo malo. La primera vez perdió la maleta. La segunda vez se torció un tobillo. La tercera vez le robaron la cartera. Todos los años le pasa algo malo cuando vuelve de vacaciones. Ella dice a sus amigos. Espero que este año no me pase nada malo porque tiene mandanga. Isabel usa la frase tiene mandanga para quejarse de una situación desagradable de algo malo que le pasa todos los años. Dice, tiene mandanga, porque siempre le ocurre algo malo, algo desagradable. Vamos con otra pequeña historia. No me vengas con mandangas. ¿Recuerdas el segundo significado? Mandanga puede referirse a una tontería, a algo que mmm, no tiene sentido. Cuando alguien dice tonterías, puedes decir que está diciendo mandangas. Este significado se suele utilizar cuando estás un poco enfadado o enfadada. Si sospechas que la otra persona está utilizando excusas o que está intentando engañarte, probablemente quieras usar la palabra mandanga. Vamos con la historia para que escuches esto en contexto. Imagina que un niño lleva las notas a sus padres. La verdad es que las notas no son muy buenas. Ha suspendido dos asignaturas y en las que ha aprobado, ha aprobado con un cinco. Es la primera vez que le pasa. Así que sus padres están un poco preocupados y deciden hablar con él. Los padres saben que su hijo no ha estudiado mucho que ha estado viendo la televisión y jugando con el teléfono móvil. Su hijo cuenta a sus padres que las asignaturas son muy difíciles y que el profesor le tiene manía. Dice que el profesor le suspende porque le cae mal. Sus padres creen que mm, su hijo está diciendo algunas cosas que no tienen sentido. Ellos saben perfectamente que su hijo no ha estudiado mucho y que por eso ha suspendido. Así que le riñen un poco. Le dicen, no digas mandangas. Con esta frase quieren decir que saben que el niño está diciendo mentiras o que son cosas sin sentido. Quieren que su hijo reconozca que ha estudiado poco para los exámenes. Es probable que alguna vez escuches esta frase, no me vengas con mandangas. Tiene el mismo significado, pero utiliza el verbo venir. Repite la frase después de mí, no me vengas con mandangas. Vamos con otro significado de mandanga, otra pequeña historia para escuchar mandanga en contexto Vaya mandanga. ¿Recuerdas el tercer significado? Mandanga puede ser una palabra que se utiliza para hablar de personas que viven de una forma muy relajada, con mucha tranquilidad, demasiada tranquilidad. Viven con tanta tranquilidad y relajación que dejan de hacer algunas cosas importantes. Cuando alguien vive así, puedes decir Vaya mandanga. Escucha esta historia. Imagina que vives en una urbanización de chalets. Todas las casas de este lugar son muy parecidas. Tienen dos plantas, un jardín y un garaje para el coche. Cada vecino, cada familia es responsable de cuidar su propia casa. Hay que limpiarla de vez en cuando, cortar el césped regar las flores, ordenar el garaje, el mantenimiento básico de estas casas. Pero hay un vecino que no hace ninguna de estas cosas, ni corta el césped, ni limpia la casa, ni riega las flores, ni ordena el garaje. Este vecino tiene dos árboles grandes en su jardín. Entre ellos ha puesto una hamaca, utiliza la hamaca para descansar y dormir, pero está todo el día descansando. El vecino está todo el día tumbado en la hamaca y es lo único que hace. Un día sales de casa y lo ves, tumbado en la hamaca, claro. Entonces dices, vaya mandanga. Con esta expresión quieres decir que tu vecino no se preocupa de nada, que no hace nada, que vive de una forma muy relajada. Mientras los demás pasáis mucho tiempo trabajando para la casa y haciendo esfuerzos para que tenga buen aspecto, este vecino no hace nada, le da igual. Vaya mandanga. Repite la frase después de mí. Vaya mandanga. Bueno, creo que con esta historia puedes visualizar un ejemplo bastante gráfico. Mandanga y las drogas. El cuarto y último significado que puede tener la palabra mandanga es una droga, la marihuana. Esta es una de las drogas más populares del mundo. Esta droga es ilegal en casi todos los países, pero la marihuana se puede consumir en algunos. En España, por ejemplo, puedes consumir marihuana siempre que lo hagas en un lugar privado. Es decir, si estás en tu casa, puedes fumar marihuana. También puedes fumar marihuana en la calle, pero te pueden multar. Nadie va a la cárcel en España por fumar marihuana pero te pueden poner una multa si lo haces en público. Además, no puedes conducir si has consumido marihuana. Si te para la policía y te hacen un test de drogas, puedes tener problemas. Sí puedes cultivar marihuana en casa siempre que la planta no se vea desde la calle y siempre que sea una pequeña cantidad lo que no puedes hacer es vender marihuana en España. Vender marihuana está prohibido en España. Si vendes marihuana, entonces sí, puedes ir a la cárcel. ¿Dónde compran la marihuana los consumidores españoles? Pues pueden comprarla en unos lugares llamados clubes cannábicos. Son clubes en los que pagas una cantidad mensual y ellos te dan una cantidad determinada de marihuana para consumo propio. Otros consumidores de marihuana la consiguen en el mercado negro, es decir, a través de vendedores ilegales. Estos vendedores ilegales se llaman camellos. Un camello, además de un animal del desierto, es una persona que vende droga. Bueno, te cuento todo esto porque creo que es un tema que puede resultar interesante a algunas personas. Vamos con algunos ejemplos para escuchar mandanga en este contexto. Imagina que vienes a España de vacaciones. Vas a visitar Ibiza, una de las islas más interesantes de España. En Ibiza hay fiestas continuamente y la gente va allí para bailar, beber y pasarlo bien. Un día, en una de estas fiestas, un amigo español se acerca a ti y te dice ¿Quieres mandanga? Lo que quiere saber es si quieres marihuana, si te gustaría consumir un poco de esta droga. Otra mini historia. Imagina que has venido a España a trabajar. Llevas tres meses viviendo aquí. Un día estás eh, esperando al autobús para ir al trabajo. Ves a una persona mmm, que parece un poco sospechosa. Parece que te quiere preguntar algo, pero mmm, no se atreve. Finalmente se acerca y te dice ¿Sabes dónde puedo comprar mandanga? Lo que quiere saber esta persona es ¿Dónde puede comprar marihuana? ¿Dónde puede encontrar a alguien que venda esta droga. Bueno, pues estos son algunos de los significados de la palabra mandanga. Ya ves que la expresión tiene mandanga. Es difícil. ¿Recuerdas el primer significado? Significa que mandanga es una palabra difícil de aprender, difícil de utilizar. Aquí termina el episodio. Si quieres hacer cualquier comentario, ya sabes que puedes enviarme un mensaje por email o a través de las redes sociales. Recuerda utilizar la repetición con esta lección, de esta forma comprenderás mejor los significados y podrás memorizarlos mejor. En lecciones como esta, donde una palabra puede tener varios significados diferentes, es especialmente importante que también practiques la imitación. Cuando hayas escuchado varias veces la lección, intenta decir en voz alta las historias. Repítelas hablando. Esto te ayudará aún más. Y ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks en SpanishPodcast.net. Seguro que alguno de estos audiobooks para aprender español es interesante para ti y, a mí,